Cuentos de hadas españoles El árbol florido Algún material de este vídeo podría no ser adecuado para niños menores de 13 años Lejos, muy lejos, en el reino de Palía, vivía un rey que tenía dos hijos Una hija, Sima, y un hijo, Biar En el mismo reino vivían Lady Sarina y sus dos hijas, Yasmín y Sahara Sarina hacía todo tipo de trabajos para llegar a fin de mes, desde fregar suelos a cocinar para otra gente de la ciudad. Esto entristecía a sus hijas que decidieron ayudarla. Ya sé cómo sorprender a madre. ¿Qué se te ha ocurrido? Saldremos al jardín. Necesitaré dos jarras llenas de agua. La bruja para la que trabajé estaba muy contenta con mi trabajo y me regaló un poema encantado para recitarlo. Me echas una jarra encima y me convertiré en un aromático árbol florido Arranca esas flores cuidadosamente sin romper una hoja ni un brote Después me echas la segunda jarra encima y me volveré a convertir en humana ¡Maravilloso! Pero no podemos decir cómo conseguimos el dinero o se enfadará Salieron al jardín con dos jarras y dos cestas vacías Sahara se sentó y empezó a entonar las palabras mágicas. «La dulce fragancia de las flores fluirá mientras en árbol me transformaré y creceré». Yasmín echó la primera jarra sobre su hermana y enseguida se transformó en un árbol lleno de flores que desprendían un gran aroma por todo el jardín. Jasmine, cuidadosa y suavemente, arrancó las flores y las dos cestas se llenaron enseguida. Deberían ser suficientes para conseguir hoy una buena cantidad de dinero Sacó la segunda jarra y la echó encima del árbol Y Sahara se transformó en humana ¿Dónde deberíamos vender esas flores? ¿Por qué no vas a las puertas de palacio? Quizá encuentres a alguien que pague bien estas hermosas flores ¡Oh, una gran idea! Sahara llevó las cestas de flores a las puertas de palacio y empezó a gritar ¡Flores! ¡Flores! ¡Compren flores aromáticas! Justo entonces, la princesa Sima la vio desde la ventana. Corrió emocionada junto a su madre. ¡Madre! ¡Esas flores de ahí fuera parecen preciosas! ¡Por favor, cómpramelas! La reina aceptó y ordenó a los guardias que llamaran a la niña de las flores. Vieron las hermosas flores y el dulce aroma de las flores llenó la habitación. ¿Cuánto quieres por estas hermosas flores? Su majestad, aceptaré lo que usted decida, porque somos muy pobres. La reina entregó un saquito de monedas de oro a Sahara, que estaba eufórica. Muchísimas gracias, mi reina. Sahara se fue rápidamente a casa y le enseñó a su hermana el saquito de monedas. Yasmín lo miró asombrada y emocionada. ¡Oh! Pero no deberíamos decírselo todavía a madre. Sí. Los días siguientes vendieron las flores en palacio y reunieron tres saquitos de monedas de oro Mientras, el príncipe Piar sentía curiosidad por el origen de esas flores Me pregunto de dónde vendrán esas flores Nunca las había visto antes Huelen tan bien Entonces llamó a Kumar, fiel ministro de su padre y al que estaba muy unido Kumar, ¡Sí, señor! ¿Qué flores son esas? ¿Y de dónde vienen? Una chica viene todos los días con esas flores que le encantan a su hermana. ¿En serio? Me gustaría saber dónde las consigue. ¿Dónde vive? Kumar le dio a Biar la dirección de la casa de la chica de las flores. Al día siguiente, Biar fue a la casa donde vio a las dos hermanas en el jardín vio cómo Sahara se transformaba en el árbol florido y Yasmín arrancaba las flores hasta que se transformaba otra vez en humana. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Y es tan hermosa. Cautivado por su belleza y las flores aromáticas, Biar regresó a Palacio, donde le contó a Kumar lo que vio. Es increíble, Kumar. No sé qué hacer. Le contó Cómo se transformó en árbol y recuperó la hermosa forma humana. Se ruborizaba al hablar. ¿Qué es este sentimiento? ¿Es amor? ¡Lo parece! a Moviar. <risa> Viendo lo enamorado que estaba Biar de la chica, Kumar fue a contarle todo al rey. Estaba encantado de saber que su hijo estaba enamorado y que su madre iba a comparecer ante el rey. Señora Sarina, la emplazamos a comer con el rey mañana en el salón del Palacio Real. ¿Le gustaría hablar de su hija, la chica de las flores? Diciendo esto, se marchó, dejando a la madre extrañada y sorprendida. Yasmin, ¡Sara! ¡Sí, ¡Sí, mamá! ¿Qué habéis estado haciendo? «¿Por qué me cita el rey? ¿Y qué es eso de la chica de las flores? ¿Qué pasa aquí? ¡Contádmelo ya!» «Ah, oh, la cosa es...» Ahora estaban asustadas. Le contaron todo y le enseñaron cómo Sahara podía transformarse en árbol y los saquitos de monedas de oro que habían ahorrado. «¿Cómo podéis hacer algo así mientras yo sigo viva?» «Lo siento, madre. Solo queremos ayudarte». Al día siguiente, Sarina fue al salón del Palacio Real. Cuando entró en el salón, vio al rey y a la reina sentados a la mesa, llena de comida de lo más variada. Buenas tardes, Su Majestad. ¿En qué puedo servirle? Nuestro hijo se ha enamorado de tu hija Sara y desea casarse con ella. Por favor, acepta esta hoja de nuez de Betel como símbolo de su compromiso. Sarina se sintió aliviada al saber la razón de su comparecencia y sonrió La acepto humildemente, señor Porque soy una mujer pobre y será todo un honor Maravilloso, está decidido La boda se celebrará enseguida Se celebró una grandiosa boda Y las dos familias estaban llenas de júbilo por el matrimonio de Biar y Sara. Tras la boda, la pareja regresó a palacio. Ahora que eres mi esposa, quiero que hagas algo por mí. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te conviertas en el hermoso árbol floreciente y que su fragancia impregne todo el castillo. ¿Qué? No debes ocultarlo. Te he visto convertirte en árbol con mis propios ojos. ¿Para quién lo haría si no para tu marido? Oh, uh, vale... Sahara le explicó qué necesitaba para hacerlo Y los dos salieron a los jardines de palacio con dos jarras de agua Y Biar hizo lo que le dijo Lo hizo varios días y la princesa que lo vio desde su ventana estaba celosa Usan esas hermosas flores todos los días y nunca comparten nada conmigo Debo hacer algo al día siguiente, Sima fue a hablar con su madre que estaba con Biar y dijo: Si madre lo permite, yo no me negaré. Sí, claro, pero cuida de ella y tráela sana a casa. ¡Gracias! Sahara fue al huerto con Sima y sus amigas. Quería presumir ante sus amigas cómo Sahara podía convertirse en árbol. Se acercó a Sahara y dijo: ¡Sahara! Puedes convertirte en árbol, ¿verdad? ¡Qué tontería! Soy humana, no una criatura mágica <ríe> ¡Oh! ¡No mientas! Te he visto muchas veces ¿Por qué no lo haces para nosotras? Eres muy egoísta He cometido un error al venir aquí contigo Sahara aceptó con tristeza las demandas de la princesa Le explicó a la princesa todo el método de lo que tenía que hacer y una de las chicas trajo dos jarras de agua del arroyo. Recuerda arrancar cuidadosamente las flores y no romper ningún brote ni arrancar ninguna hoja. Dicho esto, se sentó y una de las chicas le echó descuidadamente una jarra de agua por encima. ¡Guau! ¡Qué bonita! Justo entonces... Empezó a llover mucho y se oían truenos y relámpagos en el cielo. Las chicas ignoraron lo que les había dicho y rompieron los brotes y las ramas arrancando las flores apresuradamente. ¡Oh! ¡Y la jarra! Le echó agua de la jarra al azar y se fueron corriendo a casa. El comportamiento descuidado de las chicas hirió a Sahara que tenía moratones y heridas en las extremidades, provocándole una cojera a cada paso. Asustada y herida por lo que le había hecho Sima, volvió corriendo a casa de su madre, cojeando al caminar. Mientras, viendo que Sima no regresara con Sahara, la reina estaba furiosa. ¿Dónde está Sahara? ¿Quién sabe? Todas llegamos solas y bien a casa, ¿no? Dime, ¿qué le diremos a Biar? Preocupada y asustada por lo que le diría al príncipe, la reina intentó averiguar qué había hecho Sima. Cuéntame, ¿qué ha pasado? La reina intentó quitarle información por todos los medios, pero fue en vano. Al atardecer, Sahara había conseguido llegar a casa con un comerciante de algodón que amablemente la llevó a casa. «Muchísimas gracias, señor». «El placer es mío, señora». A su madre se le partió el corazón al ver a su hija llena de heridas e inmediatamente la llevó dentro de la casa. «Oh, pequeña, ¿qué te ha pasado?». Sahara le contó a su madre todo lo que había pasado y cómo la princesa la había abandonado. «Tranquila, no tienes que volver a ese horrible castillo otra vez». Su madre curó cuidadosamente las heridas y la cuidó los días siguientes. En el castillo, el príncipe esperó días a que regresara y decidió salir solo en su busca. «Necesito encontrar a mi princesa y traerla de nuevo a casa». «Ve, hijo mío, y lleva a mis hombres». Te ayudarán a ampliar la zona de búsqueda. El príncipe y sus hombres cabalgaron por el reino en busca de la princesa. Buscaron por todas partes hasta que llegaron a su casa. ¿Estabas aquí? Estaba tan preocupado. Te he buscado en todas partes. ¿Por qué estás aquí? ¿No sabes lo que le ha hecho tu hermana a mi hija? No sabía que le había hecho eso. Por favor, perdóname. Me aseguraré que mi hermana pague por esto, mi amor. Por favor, vuelve al palacio conmigo. Está asustada. Le da miedo que la vuelva a herir, no ser aceptada como princesa y que la llamen coja en el reino. No, no importa. La quiero por cómo es y siempre la querré. Solo iré contigo con una condición: no le harás nada a tu hermana. La he perdonado. ¿Seguro? Vale. Sahara volvió al castillo donde el rey y la reina estaban encantados de ver a la princesa de vuelta Oh, Sahara, por favor perdóname, no debería haber arrancado las flores Fui una estúpida, no quería lastimarte, tranquila Y así, Biar y Sahara gobernaron felizmente el reino de Palía Y la princesa fue amada por los habitantes del reino, sobre todo Biar que la aceptó a pesar de su discapacidad y la amó y trató con igualdad.